el junglar, tenue el sustrato de la planta, tenue la luz que la alimenta, está inmersa en la jungla húmeda, está inmersa en un junglar de motivos, de motivos de evolución, nació salvaje de la tierra fértil, entre sombras, entre brillos, entre batallas, vida-muerte, entre batallas que equilibran lo evolutivo y dan equilibrio al monzón. El cielo vierte sus aguas, el cielo vierte su luz, el cielo abre su claro y el sol alimenta lo verde, todo, a una discreción. la viuda negra y el escorpión, la tarántula gigante y el cien pies de la misma dimensión, el gorila y el jaguar, batallas épicas, batallas que no saben de cuartel, algunos de ellos o ambos perecerán, pero su progenie habrá dejado el camino y su huella continuar.